Los inmigrantes en la República Dominicana están siendo exterminados de la isla. Los haitianos no tomaron por sorpresa de la sacada del país de la, de la República Dominicana. Yo creo que los haitianos merecen más derechos porque si el gobierno sabe que Haití está en desastre, ¿por qué los están mandando para atrás? Eso es un poco inconsciente. Gracias. Mi opinión de es no es justo que en República Dominicana son acá ellos porque no quiere personas de Haití tiene por qué ahí y deje mi opinión de esta De esta situación es que es muy tonta lo que está haciendo en República Dominicana. Yo creo eso porque no dejan a los haitianos estar en su país. También es tonto porque están expulsando a los que vivían ahí hace mucho tiempo. También las familias que tienen generaciones y generaciones en República Dominicana. Expulsan a los hijos que nacieron en la República Dominicana porque sus padres no son ciudadanos. Mi nombre es Daniel y yo creo que es injusto e incorrecto para la República Dominicana para hacerlo más difícil hacerse un ciudadano. ¿Qué pasa si la República Dominicana necesita ayuda un día? Los haitianos solo quieren un lugar seguro y necesitan trabajos para comer y pobreza. y posiblemente para que su familia come también mi nombre es Gabe y yo mi opinión sobre lo que está pasando en Haití es que yo pienso que los haitianos um, los haitianos están haciendo lo correcto Y los dominicanos no entienden lo que pasó y la ayuda que necesitan las personas de Haití. Si un terremoto en la República dominicana, ellos probablemente iban a hacer la misma cosa y que, que están haciendo los haitianos. Los dominicanos tienen que aceptar lo que lo que pasó en Haití. Hola, es Laura. Eh, yo creo, lo que yo pienso de la cosa de la inmigración... de los dominicanos y latianos es que yo creo que los dominicanos están siendo muy egoístas porque los latianos acaban de perder su familia, sus amigos, la casa, no pueden tener acceso a comida fresca o agua limpia y los dominicanos no pueden aceptar eso y creo que los dominicanos deben aceptar eso porque entienden que son pobres pero no significa que pueden, dicen que no, los Haitianos no pueden ir allá y vivir por un rato. Y lo para las personas que vivieron en Dominica por República, yo creo que eso es muy injusto porque ellos vivieron ahí y están haciendo hoy y unas personas no pueden ir a la escuela y ellos están haciendo todo eso y no es injusto. No es justo. Uh -huh. Creo que la razón por hacerlo está... intendible pero no razonable entiendo por qué están haciendo porque no quieran que todos de ellos van por la manera de hacer no es el más razonable creo que es casi el mismo que está pasando en el EEUU porque ellos creen que los inmigrantes están haciendo que muchos de nuestros recursos están acabando. Pero también creo que solo hacer el crear más alta no es la más emocionable cosa de hacer. Hola, soy Naila y yo creo que esta situación es muy loco y es como muy injusto porque ¿cómo vas a decir que Una vez era ciudadano y otra vez no, como no haga sentido. Yo creo que debe ser ilegal porque um, estamos estudiando cosas como eso. Y no puedo decir que una vez era republicana y después no, solo porque tus padres no están de ahí. Yo no creo que eso es justo y no debe ser. una cosa que ellos hacen gracias adiós gracias. Okay, um, mi opinión de la inmigración de los haitianos es un poco complicado no me gusta que la república dominicana están siendo siendo y no dejan que los haitianos sean ciudadanos de república dominicana están terminando unas están terminando unas generaciones entero Um, por la inmigración pero no tiene sentido que los bebés no son dominicanos porque nunca puedes tener una bebé dominicana um, dominicada Inmigración. Creo que es justo y no justo. Es que no es justo que están quitando los papeles a las personas que estuvieron viviendo en la República Dominicana por muchos años. Pero es justo porque es un país pobre y los haitianos están quitando sus trabajos y comida.